Este es el artículo de Mariel Franco en Wikipedia, la enciclopedia libre. Mariel Francisco da Silva, conocida como Mariel Franco, Río de Janeiro, 27 de julio de 1979, y B, 14 de marzo de 2018. Fue una socióloga feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, y concretamente de los derechos de las mujeres negras en Brasil, priorizando el empoderamiento de aquellas mujeres negras que viven en las favelas. En este sentido, Mariel se definía como mujer feminista, negra e hija de la favela. Militante del PSOL fue elegida concejala en la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Crítica de la intervención federal en Río de Janeiro, el día 10 de marzo de 2018 había denunciado a policías del Batallón Número 41 de Policía Militar por abusos de autoridad contra los habitantes de la favela de Acari. Un día antes de ser asesinada, 13 de marzo, se preguntaba en la red social Twitter en uno de sus últimos tweets a propósito de la muerte de un joven, Matthews Melo, ¿Cuántos más deben morir para que acabe esta guerra? Biografía Graduada en Ciencias Sociales por la PUC Río, Mariel era magíster en Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense, UFF. Su militancia en la defensa de los derechos humanos y contracciones violentas en la favela fue impulsada después de la muerte de una amiga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 En su primera presentación electoral en 2016, fue elegida concejala en la capital fluminense por la coalición Cambiar es Posible, formada por el PSOL y por el PCB. Obtuvo más de mil votos y fue la quinta candidata más votada en la ciudad. Asesinato Franco fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza alrededor de las 21.30 del 14 de marzo de 2018. También fue asesinado Anderson Pedro Matías Gómez, conductor del vehículo en que la concejala se encontraba. La principal línea de investigación de las autoridades competentes es que su asesinato se trató de una ejecución, aunque no descarta otros motivos potenciales. Sin embargo, cabe resaltar que, según investigaciones sobre la dirección de los tiros y sobre el hecho de haber otro coche dando posible cobertura a los tiradores, la hipótesis de un crimen premeditado se fortalece. En consonancia con Human Rights Watch, el asesinato de Franco se relacionó a la impunidad existente en Río de Janeiro y al sistema de seguridad quebrado en el estado. Después de ser velado en el ayuntamiento carioca con la presencia de miles de personas, el cuerpo de Franco fue enterrado el 15 de marzo en el cementerio San Francisco Javier. Un día después del fallecimiento de Mariel, alrededor de 50.000 personas se manifestaron en Río de Janeiro y otras 30.000 en Sao Paulo. Mientras que en la plaza de Union Square de New York, el 16 de marzo, más de 100 personas se concentraron para protestar y reclamar justicia por la muerte de la referente de los derechos humanos. El 19 de marzo de 2018, miles de personas se manifestaron contra el asesinato de Mariel en la favela de Maré, donde se crió la activista. Alrededor de 3.000 personas recorrieron el barrio, uno de los más violentos de Río de Janeiro, para pedir el esclarecimiento del asesinato de la dirigente. En agosto de 2018, Raúl Jungmann, ministro de Seguridad Pública, reconoce públicamente la exigencia de agentes del Estado implicados en el asesinato de Mariel. Vida personal Mariel tenía una hija, Luyara Santos, que en el momento de su asesinato tenía 19 años. Desde hacía 12 años mantenía una relación con la arquitecta y activista Mónica Teresa Benicio, quien tras el asesinato denunció haber sido víctima de amenazas. En agosto de 2018 pidió protección a las autoridades nacionales e internacionales. Legado Cinco meses después de ser asesinada, el 14 de agosto, la Cámara Municipal de Río de Janeiro votó y aprobó cinco proyectos de ley que fueron impulsados por Franco. Los temas a los que se refieren son Programa nocturno de acogida infantil de criaturas cuyas personas responsables trabajan o estudian. Instauración del Día de la Mujer Negra. Campaña para sensibilización sobre el acoso y la violencia sexual en espacios públicos y transporte colectivo. Dosier Mujer Carioca. Políticas públicas en las áreas de salud, asistencia social y derechos humanos. Y cumplimiento de medidas judiciales para adolescentes en régimen abierto de libertad asistida o prestación de servicios a la comunidad. Ficha de datos de Mariel Franco. Concejala del Río de Janeiro, 1 de enero de 2017, 14 de marzo de 2018. Información personal, nombre de nacimiento, Mariel Francisco da Silva, nacimiento, 27 de julio de 1979, Río de Janeiro, Brasil, fallecimiento, 14 de marzo de 2018, 38 años, Río de Janeiro, Brasil, causa de la muerte, herida por arma de fuego, nacionalidad brasileña, partido político, partido socialismo y libertad, familia, pareja, Mónica Benicio, educación, Educada en Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Sociología, Universidad Federal Fluminense, Maestría en Administración Pública. Información Profesional, Ocupación, Socióloga, Feminista, Activista por los Derechos Humanos, Política y Asesora Parlamentaria, 2006-2016. Movimiento, Movimiento LGBT y Movimiento por los Derechos Humanos. Distinciones, Medalla Tridentes, 2018-2018. Sitio web www.marielfranco.com.br Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y la licencia de documentación libre GNU o GFDL.